Hola, ¿qué tal Gisela? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por invitarnos. Bueno, Juan Pablo, sé que bueno, sos parte del bachillerato popular, del movimiento social, Frente de, de la Resistencia, y queremos saber sobre eh, este bachillerato popular, pero se ha llamado Transformarte, pero antes me gustaría saber un poco sobre el Frente de la Resistencia, quiénes son, hace cuántos años vienen trabajando, cuéntanos un poco sobre la historia. Sí por empezar el, el bachillerato se llama Transformarnos eh, y en verdad nosotros surgimos surge este año eh, esta experiencia educativa a partir de otras cuatro experiencias que nosotros ya venimos teniendo en el barrio de Lomas eh, hay un movimiento social detrás de estas cuatro experiencias educativas, que como vos bien dijiste es un movimiento social que se llama Frente de la Resistencia, un movimiento piquetero y nosotros a partir del 2006 comenzamos con la primera experiencia educativa en el barrio de Bunge, en Lomas de Zamora, en el campo Tongui, que ahí fueron tierras que recuperamos junto a compañeros eh, migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay. Entonces, a partir de, de, de, de esa experiencia que tuvimos con los compañeros, nos dimos cuenta que iban a tener la dificultad de poder acceder a la educación, uh -huh. justamente eh, por, su, eh, por su lugar territorial que estaban ellos ahora ocupando. Entonces, uh -huh. bueno, ahí armamos el primer bachillerato pluricultural que hubo latinoamericano. Uh -huh. ¿En es, qué año? ¿Cómo? ¿En qué año, me decías? 2006. En 2006. Sí, nosotros ya hace alrededor de 12 años que estamos con estas experiencias educativas y bueno, a partir de, de este bachillerato pluricultural que se llama Avia Yala, eh, vimos que comenzaban a venir compañeros de otros territorios, de otros barrios y que también con otras eh, problemáticas y otras necesidades, justamente porque eran de otros espacios. Entonces bueno, ahí eh, vimos la posibilidad de armar un bachillerato en el barrio Villa Independencia, que se encuentra también en Lomas de Zamora, y hicimos otro bachillerato ahí, después hicimos otro bachillerato en el barrio de Villa Centenario, también en Lomas, y ahora armamos eh, este que está más cerquita de la estación, no tan adentro ¿sí? de, de los territorios de loma sino que tiene la accesibilidad que está cerca de la estación sí. y se llama el bachillerato transformarnos. Sí. Y bueno, la verdad es que nosotros después de muchos años de, de pelea, de lucha con, eh, con el Estado, logramos nosotros que se reconozcan nuestros propios contenidos. Es decir, cada bachillerato tiene su propia particularidad, uh -huh. entonces el, el currículum está propuesto desde ahí. ¿sí? Reforzar con herramientas y estrategias a esa población en concreto. Entonces los eh, los saberes nuevos que tienen por aprender cada uno de nuestros estudiantes está justificando que bueno, no, no es que solamente el bachi trans viene a proponer un currículum con perspectiva de género, derechos humanos no, los otros bachilleratos también tienen la misma propuesta simplemente que cada una está ajustada a su población claro, buenísimo y decías, bueno, tienen eh, orientación en, en diferentes eh, oficios ¿nos podrías contar algunos? sí, mirá, nosotros eh, estamos con la orientación en panadería Sí, eh, uh -huh. está propuesta así por ciclos, eh, en diferentes ciclos vos puedes elegir hacer el de panadería, el de pizzería, el de dulce, ahí, entonces como que el estudiante no, no tiene como que estar forzado a hacer todo el recorrido de panadería, uh -huh. y cada uno va al, al ciclo que, que quiere, según la, la propuesta que le interese. Después tenemos el de serigrafía, tenemos el de narrativa, el de peluquería, así que bueno, en fin, tenemos ahí distintas distintas propuestas que vamos ofreciendo con con la posibilidad de que ellos tengan otras herramientas para poder valerse y sostener la trayectoria educativa. Este último bachillerato arrancó esta semana, ¿verdad? Sí, sí, sí arrancó esta semana, es el primer ciclo lectivo de, del bachitrans. Buenísima. ¿Cuántas personas están inscriptas para hacer la cursada este en 2021? Y ahora que se arrancaron las clases, tenemos en concreto 40 personas. Buenísimo. ¿Y sí. la, las cursadas cómo so, se realizan? ¿De sí. forma virtual? Contame esa parte. Y nosotros, a, a partir de la experiencia que ya tuvimos el año pasado, en este mismo contexto de pandemia, nos dimos cuenta que la virtualidad no era eh, una posibilidad para a estos contextos. Mm. Entonces eh, nos dimos cuenta que lo único que generábamos era más frustración, uh -huh. se entorpecía aún mucho más la, el acompañamiento pedagógico. Así que bueno, este año eh, optamos por una modalidad, podríamos decir, semipresencial. Es decir, no damos clases. Eso está bueno remarcarlo, no o sea, la barnillos que hacemos nosotros mismos, no son los que los que baja Nación, y a partir de ahí nosotros después sostenemos las clases explicándolas a través de grupos de WhatsApp. Entonces nos damos cuenta que eh, quizás con este mínimo acercamiento que vamos a tener en, en esa entrega de, de los trabajos prácticos, se puede llegar a reponer alguna duda que tenga el estudiante, que en verdad se necesite de, de manera más concreta y además como no perder ese vínculo. Buenísimo. Eh, además, eh, el espacio que, que decías, bueno, está destinado a diferentes comunidades como la migrante o, o esta nueva eh, apertura con la comunidad sí. de, de, de diversidades. Claro que eh, sí. ¿Tiene un guardería, un espacio para niñas, verdad? que está pensado justamente eh, a partir de las horas de las experiencias que nosotros tuvimos educativas, ya sabemos como qué es lo que funciona y qué es lo que obstaculiza al momento eh, de poder sostener la trayectoria educativa. Y nos damos cuenta que cuando tienen hijes a cargo sí. es, es un obstáculo. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros decimos para que ellos nos tengan que estar pidiendo favor, a ver con quién se queda el hijo y demás, la propuesta es que ellos vengan con sus hijos, hay un espacio donde están con otros docentes capacitados, un área interdisciplinaria, que hay también asistentes sociales, hay docentes con una perspectiva no solo de género, sino que es no binaria. Eh, a partir de ahí, la propuesta también es, está puesta en un proyecto pedagógico y político con, eh, con esas infancias. Así que, bueno, a Ahora, en este contexto, claramente no lo estamos pudiendo desarrollar. Uh -huh. Pero bueno, en cuanto a esto se, se vuelva a normalizar, vamos a contar también con, con ese espacio. Buenísimo. Que sepan que, que existe este espacio dentro de, de la organización. Decías, en 12 años, ¿nos querés volver a repetir en qué lugares están y si hay alguna eh, persona interesada eh, en acercarse? ¿De qué forma se puede contactar con ustedes? Sí, nosotros... Eh, Bueno, estamos, ya dije antes, en el barrio de Lomas de Zamora, estamos en el barrio del Campo Tongui, en Bunge, estamos en el barrio Villa Independencia, estamos en el en barrio Centenario y estamos ahora cerca de la estación de, de Lomas con el Bachi Trans en Cerrito 390 y la modalidad, por ejemplo, que nosotros proponemos es de un plan de estudio de tres años en turno vespertino eh, donde además contamos con un equipo orientación escolar que lo que hace no solo es contener al estudiante ante cualquier problemática que se le presente, sino que además es, es un trabajo integral, diríamos sí. socioeducativo. Es sí. decir, el estudiante si tiene problemas de salud, el equipo de orientación va a, va a facilitarle un turno, o sea, con un médico clínico, con un cardiólogo, un, una ecóloga, eh, si sus hijos tienen problemas en la escuela se, se le busca para que ese niño vaya a una psicopedagoga o lo que se necesite nosotros intentamos que todas esas problemáticas que los estudiantes pueden llegar a, a tener, nosotros resolverlas porque sabemos que son eh, las pequeñas cosas que van entorpeciendo que ellos puedan sostener el estudio en el tiempo, así que bueno, nosotros después en, en las ...como bachilleratos populares... ...Abiayala, Independencia... ...y El Puente... si nos pueden encontrar buenísimo buenísimo eh, nos parece sumamente interesante la, la propuesta sobre todo este último bachillerato eh, y esperemos que esta propuesta también se pueda ir replicando en, en otros espacios verdad ya que bueno eh, a veces la... a mí me gustaría quizás como dejar eh, más en claro eh, en uno comentarte ampliarte un cachito más algo y, y ya te dejo eh, por empezar eh, el bachillerato trans que no viene solamente por esta propuesta para las personas travestis, trans, no binarias, uh -huh. eh, no, no viene solo para la comunidad LGBTQ+, más plus, sino que viene a convocar a toda la comunidad, uh -huh. o sea, eh, no es que vos vas a, a encontrarte en un espacio donde solamente va a haber ese tipo de identidades, uh -huh. por el contrario, la propuesta del currículum es, es empezar de manera contrahegemónica como hacemos en nosotros otros bachilleratos. Nosotros siempre estamos convocando a las minorías, a, a las, todas las disidencias. Entonces que desde ahí toda toda persona que se haya sentido que en algún momento quedó a un margen, a un costado, a un borde de la sociedad, que sepa que nosotros hay todo un equipo preparado y especializado que los está esperando para que otra vez ellos no se sientan vulnerados en sus derechos, en sus capacidades, en sus habilidades. Por el contrario, venimos a querer fortalecer a toda esa comunidad, todo ese colectivo y que sepan que esto no se termina ahí en los tres años que, que tiene el bachillerato sino que además nosotros articulamos con la Universidad de Lomas y con la UBA así que también van a tener desde ahí otro tipo de experiencias como charlas, visitas que eso eh, ayuda un montón a que ellos vayan eh, como de a poco visualizando, eh, eh, ¿no? y teniendo otro tipo de perspectivas uh -huh. porque es como decimos siempre si uno no conoce las diferentes ofertas que tenemos en estudio nunca vamos a saber qué nos gusta o qué podemos elegir uh -huh. entonces acá la idea es que todos tengamos las, las mismas oportunidades que el resto y que nuestra clase social no nos sea un obstáculo al momento de poder seguir estudiando y conseguir eh, una estabilidad laboral uh -huh. y después por otra parte que todo este laburo no lo hacemos solos uh -huh. Articulamos con otros espacios, estamos con Censo Sur trabajando con las personas en situación de calle, eh, también estamos eh, con ellos dándole talleres de lectura, de escritura y también talleres para las infancias, de narración, además estamos con el colectivo de... Esquina Libertad, trabajando con los compañeros en Coditos de Encierro, estamos en el Creu de Lomas, en el penal juvenil, también ahí damos talleres de ESI, clases de lectura y escritura, apoyo escolar, eh, y además estamos con Cultura Viva, que es un espacio que nos deja poder mostrar en todos los territorios el laburo que vamos haciendo por todos lados, así que como que... Ahí está bueno remarcar que siempre el trabajo es en colectivo, sí. si no es imposible, y que además eh, es, eh, es viable poder sostenerlo así durante tantos años en el sí. tiempo, porque se va conociendo un montón de gente y podemos ir ampliando y replicando estas prácticas educativas en todos estos lugares. Buenísimo, buenísimo Y, y decíamos, eh, nos encanta la, la, la propuesta Esto que, que charlábamos un poco de, de, de las minorías Y que puedan, ¿no? Eh, de esta forma, si así lo desean pensar En un futuro luego, eh, universitario, terciario El que fuese eh, Pero sabiendo que siempre se puede Y que es una propuesta gratuita también, ¿no? Recargar. Claro, sí, sí tal cual, nosotros acá no hay cooperativas, no, o sea, no hay cooperadora digo, no hay una cuota, nada. No, nosotros lo mantenemos de manera autogestiva toda la, eh, la trayectoria académica de nuestros estudiantes. Buenísimo, volvemos ahí a repetir las redes tanto para aquellas personas que quieran ser parte y quieran estudiar, como aquellos eh, docentes que también tengan ganas de, de formar parte, ¿no?, de, de, este, de, de esta forma de, de educar. Sí, eh, respecto a los docentes nos pueden escribir tranquilamente porque nuestros eh, nuestros lugares a, ahí como docentes los, eh, los podemos nosotros eh, elegir, así que no, no hace falta concursar ni mucho menos, mm -hmm. es simplemente acercarse y tener ganas de, de ser parte de la educación popular y ahí estamos nosotros para, para recibirles si quieren ofrecernos algún taller o ser parte de, del staff de profes. Bueno, te repito, las redes, por ejemplo, para comunicarse con nosotros, con el trans es arroba eh, trans-formarnos y después en Facebook es Bachilleratos Populares, Aviala, Independencia y El Puente. Perfecto, buenísimo. Así que te agradecemos estos minutitos, Juan Pablo, y bueno, suerte para todos aquellos eh, estudiantes que han in iniciado este 2021. Más adelante comentarles eh, otras propuestas que vayamos teniendo en estos espacios educativos. Sí. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos hablando.